Sí, es nuestra primera feria al aire libre y sería como nuestra primera feria en relación a las fiestas,、eh, la primera feria anual. Es la,、eh, nosotros hace tres años que ya estamos en Olavarría con los bancos, pero este sería la, nuestro primer impulso en lo que es este, ferias comerciales anuales.、Todo、alrededor de la plaza están banquitos de Olavarría: están ban el s t á e banquito de Villa Aurora, el de Belgrano, el de San v i c e t a n o Está también el Banco de Sierras Vallas, que tiene también una pequeña sede en Macondo. Y también vinieron Bancos de Azul. Vinieron representantes de Azul, que es el, la、um, organización civil que nos nuclea a nosotros, Caminos, trajo、eh, bueno, representantes. Y también hay, hay emprendedores que están en relación al Ministerio de Desarrollo Social. Lo que sí hicimos en este momento en relación a las fiestas. Eh, hay productos comestibles, hay cosas muy, muy ricas, todo casero. Nuestras este, prestatarias se, se caracterizan por eso, por productos caseros: en budines, pan dulces, pizzas, bueno, de todo, exquisito. También hay ropas, hay artesanías, hay artículos en madera, hay productos de, de la línea de perfumes para el hogar, hay adornos y muñecos, hay muchísima bijou y. Bueno, regalos, hay muchos s t a n de regalos, es muy variada la oferta. Solo、no、este sábado, porque、eh, como te decía, es、eh, nuestra primera experiencia. Entonces,、eh, bueno, decidimos hacerla hoy desde las 10 de la mañana y vamos a estar hasta las 20. O sea que toda aquella persona que todavía no pasó por la Plaza López Camelo tiene tiempo hasta las 20. Nuestra idea es、eh, volver a realizarlo por lo menos una vez por mes. O para、eh, fiestas importantes. Esa es este, a partir de hoy del, del éxito y de lo que nos gustó hacer esta actividad, que decidimos, bueno, nos vamos a juntar por lo menos una vez por mes.、Eh, hace tres años que estamos en todos los bancos y con una circulación de entre 30 y 50 personas por banco. Hay gente que por ahí、eh, inició en, En el primer periodo, después se fue, retomó, hay gente que está iniciando ahora, la verdad es que esos números no los tengo. Pero sí que las personas sepan que hay un banco en Villa Aurora, hay、eh, otro banco en la Sociedad de Fomento Creador de la Bandera y el Banco de San Cayetano, que es en Rendón y Piedra, y después el banco que funciona en Macondo y también en Sierras Vallas. Y básicamente recordarle a aquellos que por ahí, por más que lo hemos difundido, no se acuerden bien lo que es un banco de la buena fe. Bueno, es un, un proyecto del Ministerio de Desarrollo de la Nación.、Eh, son pequeños créditos,、eh, en general a mujeres, pero tenemos algunos grupos de hombres destinados a emprendimientos, ya sea de servicios, por ejemplo, que la persona. Preste un servicio de masajes, peluquería, en fin, corte de pasto, esas cosas,、eh, de elaboración de productos y también de reventa. En esos tres este, rubros nos movemos.、Eh, lo que tiene este banco que no te pide más garantía que tu palabra y tu presencia, entonces te ofrece una posibilidad que no te la. Ofrece la entidad crediticia. El monto más pequeño es el, lo que nosotros llamamos el semilla, que es para los primeros créditos, es de 900 pesos. Y después depende, hay gente que está en, en lo que nosotros llamamos el re-re crédito, gente que está con nosotros desde el primer momento y está alrededor de los 3.000, 3.500 pesos. Bien. Tiene que ver con la participación, la presencia y el crecimiento del propio emprendimiento. Todo de la mano, digamos, con el, con el aporte que hace el banquito.